Ya pensábamos terminar con este, este proceso penal. Llevamos cuatro años deambulando de un lugar a otro en la justicia, golpeando puertas para que esto sea ¿no? lo que nosotros pedimos desde el principio, de que comenzamos con esto, que solamente queremos que sea la justicia. Queremos que Esmí, que me atropelló a mi hija y le, le quitó su vida, reciba el castigo que se merece ¿no? por lo cuanto él hizo, ¿no? h a b e r c e r r a d o las fugas. Le digo, en ningún momento atinó a frenar. Hay pruebas que, por t e s t i g o y por los hechos policiales, ¿no? de que el vehículo no atinó a frenar, sino que. Que se da la fuga a muy alta velocidad. Entonces, bueno,、eh, esto l l e v a ya un proceso de cuatro años.、Eh, el mayo de 2018, la, los jueces del Tribunal Superior,、eh, luego de una presentación con la doctora z a r a t i ellos le niegan la p r o b a c i ó n a Smith y, y bueno, deducen de que necesita hacer haber una condena porque, bueno, por todos los hechos viales que están viendo en la provincia. Luego le, le recibí esta respuesta a nosotros de la parte del Tribunal Superior, donde le he negado la p r o b a t i o n Se prepara el juicio, que es en abril, del, ahora en abril de este año, con, también con la doctora Zagreb, que es en Tribunal Unipersonal. Ella llega al juicio,、eh, cumpliendo con todos los, los, los argumentos puestos, ¿no?, de que lleva a la condena, porque, bueno, la doctora Zagreb, hay una parte que recalca mucho, más allá de que hay una velocidad normal, que dice el, el, la norma de tránsito, ¿no?, la velocidad 40 en calles l e d a ñ a de tierra. A las principales, pero ella remarca algo muy importante: que dice que al haber dos colegios en cercanía del lugar derecho, él tendría que reducir la velocidad a 20 a la mínima posible para él, siendo que porta el vehículo mayor, mayor tamaño, t e n d r í a que tener dominio de su vehículo. Y en, y en una parte de s m i n、eh, eh, su declaración dice que él ve a la niña en la vereda. Entonces, si vos ves a la niña en la vereda, con más razón tenés que bajar la velocidad. Sabes que los niños se te pueden cruzar. Entonces, bueno, eso es lo que la doctora Saga hizo hincapié, marcó rotundamente, por lo cual le dijo no le corresponde a condenar suspenso si la prisión espectiva por incumplimiento del deber de cuidado. Él tiene que tener el deber de cuidado porque ¿no? un niño de cinco años no tiene el razonamiento, no tiene la, la intelectualidad, no tiene la capacidad de, de conocer las leyes de tránsito.、Eh, en los derechos del niño, nosotros tuvimos en un encuentro internacional en Buenos Aires. una...、Eh... Eh, un especialista decía que un menor de 5 años tiene una capacidad de 80 centímetros a un metro de, de reflejo en el hecho de mirarse uno a otro, entonces no podía ver el vehículo de la nena que venía. Pero si、sí、él que está ya, no es que l a agarró doblando, sino que ya tenía 50 metros de haber entrado a la calle, entonces tendría que haber tenido el deber de cuidado, que es lo que él incumplió, por lo cual la doctora Zagari lo condenó a 3 años y 6 meses de prisión efectiva, más una inhabitación para poder conducir.、Eh, ellos recurren nuevamente a casación para apelar este fallo. Y algo inentendible, inexplicable para nosotros como familia, para la sociedad, y yo creo que para los medios también, nadie puede esperar un fallo donde el tribunal,、eh, no, no es que solamente le baja la condena, sino que lo absuelve totalmente. O sea, e lo que nos indigna como familia a recibir una solución. Y lo que más nos indigna e s t e fallo es donde ellos recalcan que no importa la edad del peatón, sino que tiene que saber las normas de tránsito. Cinco años tenía mi hija, 35 a ñ o s tenía el conductor. y q u i e n e es n que mi hija sepa las normas de tránsito. O sea que el Tribunal s u p e r i o r de Río Negro hoy, el doctor Baroto, el doctor Serete y el doctor Zimmerman, que son los que firmaron la absolución, hoy con este f a l l o están condenando a todos los menores que deambulan por la calle, diciéndole que van a ser ellos los responsables, si no te los a t r o p e l l a Entonces, los conductores que les gusta andar fuerte, mayor edad, que sean tranquilos que hay jueces que lo están defendiendo.、Eh, lo que más、eh, llama la atención es, como lo remarcabas vos, la absolución, digamos, ni siquiera、eh, es que se, se da marcha atrás con la prisión efectiva, sino que, y, y además tampoco se, se pone,、eh, se condena con el quite del carnet de conducir, digamos, va a poderse conducir y andar el auto que, normalmente. Por lo que está resolviendo el t r i b u n a l s u p o l v e d a hoy en día, le están diciendo. Aunque un juez te condene, como sucedió en este caso, y la operación llegue a nosotros, nosotros v a m o s a salir. ¿Sí? Porque que i n c u m p l e las normas de tránsito es el peatón,、mm. en este caso. Cinco años tiene que que sepa las normas de tránsito. Entonces, eso es lo que nos i n d i q u e Porque podrían haber dicho no le corresponde la prisión efectiva porque, bueno, no tiene antecedente, es c u s t i e n de familia, tanto lo que alega el doctor Massa, que el abogado defiende, no es c u s t i e n de familia. Eh, eh, Massa siempre inculcó en todo el proceso penal que la nena era la responsable. Pero no le hubiesen dado la prisión efectiva, pero l o hubiesen condenado en suspenso. Le hubiesen dado un castigo, no diciéndole, está bien lo que hiciste. Está bien andar por la calle como quiera, seguir a n d a n atropellando a todos los niños que vos quieras, que nosotros vamos a buscar libre. No le sacaron ni el carmé. Entonces, ¿qué estamos diciendo en la sociedad? ¿Qué lectura puede hacer la sociedad de un f a l l e en c r i m i n a l O sea, ¿cómo podemos nosotros como sociedad s i tenemos justicia en Río Negro, tenemos jueces que nos despienden? Si están condenando a los menores a que s e andan en la calle y son atropellados, son ellos los responsables. Entonces, eso, eso es lo que no entendemos. De, de estos tres jueces. Sí, y respecto de Zarategui, un, un, un llamado a atención especial, ¿no es cierto? Sí, es como lo remarcaba: en mayo de 2018, el 10 de mayo de 2018,、eh, junto al doctor Acarián, firma n un escrito. Donde le es negada la aprobación, que es lo que pedía el doctor Massa para, para Smith, y ellos entendieron de que debía haber un juicio, debía haber una condena, y está remarcado, dice el doctor que h a r í a n por cuántos hechos viales están viviendo en la provincia, por cuántos casos viales están viviendo, entonces necesitamos que haya una condena, sea en suspenso, sea en prisión respectiva, pero que haya una condena, que tenga una condena. Y la doctora Seriategui acompañó este escrito aprobando esto, entonces no entiendo ahora. Que cuatro años con los mismos argumentos, las mismas causas, los mismos testigos, no ha cambiado nada la causa en cuatro años, hoy les pide la absolución. Entonces yo no entiendo cuál es la objetividad de la doctora s e r r a t i g u e a la hora de decidir. ¿Cómo van a seguir ustedes? Y ahora, bueno, la Fiscalía General, junto a nuestro abogado,、eh, se hizo una presentación de un recurso federal. Estamos a la espera de que el Supremo Tribunal de Justicia lo, le dé lugar para que esto prospere en la, en la Corte Suprema. Y bueno, en caso contrario que el Tribunal Superior lo deniegue,、eh, tenemos un recurso que podemos ir en queja a la Corte Suprema todavía, así que tenemos una instancia más. Pero bueno, entendemos que el Tribunal Superior,、eh, ante toda esta movida social que estamos haciendo, no creo que sea ajeno y realmente abre el recurso, porque para nosotros es algo inexplicable lo que han hecho con la, vida, con, con la memoria de mi hija, porque yo ya mi hija no la recupero más, pero por lo menos su memoria p o d e d e estar descansada en paz y hoy vuelve a ser condenada nuevamente.